Cuentos de hadas españoles Blancanieves y Rosa Roja Érase una vez, en un pequeño pueblecito de una ciudad Vivían una mujer y sus dos hijas Sus nombres eran Blancanieves y Rosa Roja Blancanieves era tímida y una persona agradable Rosa Roja era una persona muy enérgica y juguetona Siempre pensando en cuándo podría hacer de nuevo travesuras Estoy bien, mamá. Todo irá bien. Estoy bien, mamá. Todo irá bien. ¡Te lo dijimos! Blancanieves y Rosa Roja ayudaban a su madre cada día con las tareas del hogar. Al final del día, su madre les contaba cuentos de hadas. Ellos llevaban una vida normal, rutinaria, hasta que el invierno comenzó, donde comienza todo a ponerse interesante. Una noche, la señora Blanca estaba leyendo a sus hijas una historia y oyeron que alguien llamó a la puerta. Las tres se sobresaltaron. Ellas miraron a la puerta nerviosas y preocupadas por quién podría encontrarse al otro lado. No os preocupéis, se tratará de un viajero que necesita alguna indicación. Voy a ver. No, mamá, yo iré a ver. ¡Oh! ¡Ah! No, Dios mío, ¿qué es esto? No, Dios mío, ¿qué es esto? Por favor, dejad de gritar, soy solo un oso Por favor, que me duelen los oídos Solo necesito un poco de ayuda, tengo frío y hambre Todas dejaron de gritar cuando el oso empezó a hablar No era como los demás oso, su voz era amable Lo sentimos, por favor, pasa Las tres estaban mirándolo y lo dejaron pasar Estás cubierto de nieve, deja que te ayude Oh, no, por favor, parad Oh, no, esto es horrible No, no <risa> Venga, ya está bien Dale algo caliente para beber Rosa, dale una manta. Aquella noche nació una amistad, una que duraría todo el invierno. Cada día el oso venía a la casa cargado de regalos. Todos compartían el calor de la chimenea, le contaban historias. A todos les agradaba la compañía. El tiempo pasó y el invierno había llegado a su fin. Ya era momento de marcharse. Pero si no fuera por el hechizo, yo os habría conocido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hablas? No tienes por qué irte. Quédate con nosotras. Tengo que irme. Gracias por todo lo que habéis hecho. Pero ahora que el invierno ha terminado, debo irme. Y entonces el oso se marchó, dejando atrás sus amigas a las que quería mucho. Unos días más tarde... Blancanieves y Rosa Roja estaban andando por el bosque, recogiendo frutos y madera. De repente, oyeron un montón de gritos que venían por delante de ellas. Ellas siguieron el sonido y vieron algo extraño. Un enano tenía su larga barba atrapada bajo un árbol caído. Y él estaba saltando, gritando desesperado. ¡Eh, ¡Estúpido oso! ¡Maldito árbol! Dejad de mirarme vosotras dos! ¡Venid aquí rápidamente y ayudadme! Ellas soltaron sus cosas. Juntas intentaron subir el árbol, tirándolo y levantándolo como podían. Las dos se rindieron. De repente, Rosa Roja tuvo una idea. El enano continuaba soltando de un lado a otro... ...hasta que vio lo que estaba en las manos de Rosa. ¡No, espera! ¡Eh! ¿Qué piensas que vas a hacer? ¡No, para! ¡No, graciosa barba! A las chicas les hizo gracia el comportamiento del enano. Ellas le habían ayudado y él se había enfadado con ellas. Él continuó gritándoles... ...mientras iba andando hacia el bosque... ...sin agradecerle siquiera por su ayuda... Al día siguiente las chicas decidieron dar un paseo junto al río. Una vez más oyeron los grititos del enano que habían encontrado. Las hermanas una vez más corrieron para ayudarle. Esta vez su barba estaba atrapada en la boca de un gran pez. Oh, oh, oh, oh. maldito pequeño pez, ¿cómo te atreves? ¿Y ahora en qué te has metido? ¿No estás viendo que este horrible pez está intentando tirarme al agua? ¡Ayúdame! Blancanieves y Rosa Roja decidieron ayudarle de nuevo. No podemos lograrlo. Todos vamos a acabar ahogados en el agua. No puedo seguir soportándolo. Voy a cortarte la barba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tras mi barba? ¿Cómo voy a enseñar mi cara a mis amigos? Estúpidas niñitas. A las dos hermanas les hizo gracia y empezaron a reírse. Pero entonces oyeron. En una enorme roca detrás de ellas, un hombre joven estaba tumbado en el suelo, con un moretón en la frente. ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy el príncipe Adam. Estoy buscando a mi hermano Joseph. Él ha estado desaparecido durante el invierno. Oh, soy Banca Nieves. Y esta es mi hermana Rosa Roja. ¿Podemos ayudarte? Él había ido a dar un paseo por el bosque con una mochila llena de joyas, pero por el camino desapareció. Vi una criatura. Que estaba llevando una mochila parecida con joyas cuando intenté perseguirlo y él me lanzó un hechizo no pude ver a dónde estaba yendo me caí y me golpeé la cabeza con esta piedra siento oír esto podemos ayudarte cuando las chicas prometieron ayudar al príncipe este se sintió confortado Pero en ese momento, los tres oyeron un sonido rugiente muy fuerte. Venía de lo profundo del bosque detrás de ellos. ¡Ayuda! Los tres se montaron en el caballo y galoparon en dirección a los gritos. Ellos vieron al enano corriendo, saliendo de una cueva mientras era perseguido por el oso. ¡Déjame solo! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Este es nuestro amigo el oso! ¿Por qué está corriendo tras el enano? El príncipe sacó su espada y comenzó a andar tras el oso y el enano. Chicas, vosotras esperad aquí. Esta es la criatura que vi con la mochila de joyas de mi hermano. Él debe pagar por lo que ha hecho. ¡Ten cuidado! ¡Déjame solo! ¡Llévatelo! ¡Llévate todo lo que quieras! ¡Mira lo que me ha convertido tu hechizo! No solo quiero las joyas Déjamelo a mí, amigo mío El enano es mío Ya está bien de tonterías Ahora es el momento de enseñaros mi forma real ¿Tú piensas que puedes vencerme? Vas a pagar el precio ahora ¡Oh, Dios mío! Rápido, Rosa, mi espada Dame mi espada Es su barba ¡Córtale su barba! ¡Es donde está todo su poder! ¡Hazlo ahora! Cuando el enano iba adquiriendo esa forma monstruosa, Blancanieves corría hacia él con sus tijeras y Rosa Roja iba a coger la espada. ¡Eh tú, niña tonta! ¿Piensas que te lo voy a perdonar? ¡No! ¡Blanca! ¡Príncipe, aquí! ¡No! El príncipe Adam lanzó su espada con tal precisión que cortó la barba del enano completamente. Separándola de su cara, la barba cayó al suelo y él empezó a encoger su tamaño. De repente el oso se transformó en un bello príncipe, en el príncipe Joseph, el hermano del príncipe Adam. El príncipe Adam miró a su hermano y después corrió hacia él para darle un gran abrazo. Te he echado de menos, hermano. Ha sido mucho tiempo. Yo también te he echado de menos, hermano. El maldito enano me robó mis joyas y me echó un hechizo. Y no pude agradecer a Blancanieves y a Rosa Roja por todo lo que han hecho por mí. El príncipe Joseph habló sobre la amabilidad que las hermanas le mostraron, al igual que el príncipe Adam. Ambos se enamoraron de las hermanas y las hermanas también se enamoraron de los príncipes. En una boda, que fue la más grande del reino, Blancanieves se casó con el príncipe Adam y Rosa Roja se casó con el príncipe Joseph. Blancanieves y Rosa Roja fueron los primeros asustados por el oso. Entonces supieron ver más allá de la apariencia del oso. Esto nos demuestra que la verdadera naturaleza de alguien está dentro de su corazón y que la bondad y el amor pueden romper cualquier hechizo que el mundo arroje sobre ti.